Bueno, a, a, todos, a todos los medios libres, precisamente, a, a, a este, es, es la forma más, más hermosa que, que podemos, en la que podemos expresar lo que sentimos, a, esa, a estos medios que, que nos、eh, dan un aliento de libertad. Pero no como un aliento lejano, sino como un, un aliento que nos acerca cada vez cuando escuchamos la voz de algún compañero que, que se encuentra lejos o que, o que tenemos la oportunidad de manifestarle nuestro sentir、eh, de, de combatividad, de no rendirnos, de ese coraje que tenemos como pueblo, de esa rabia que no tenemos que olvidar, de, de esos siglos que hemos sido. Sometidos, que hemos sido humillados, que hemos sido、eh, ignorados, pero que, que estos medios precisamente son la oportunidad de expresar, de expresarle a, todo, a todos nuestros hermanos que somos libres y que somos seres libres por naturaleza, por una naturaleza legítima, no por algo que, que, que nos vengan m p o n e r l o s de arriba. Somos libres porque así. Queremos serlo porque lucharemos、eh, porque nuestra gente, porque nuestro pueblo, porque los de abajo tengan lo, lo, lo que merecen, lo que legítimamente merecen, pasando por las etapas de solicitar, de exigir, y en la etapa más hermosa es tomar lo que le corresponde al pueblo. Pues bueno, con estas palabras del compañero Ignacio. Este, vamos a despedir esta entrevista. Le damos las gracias al compañero por las palabras que nos ha transmitido. Y pues bueno, también queremos mandar un saludote a toda la banda de la red de medios libres, de abajo y a la izquierda, a los compañeros de Cronopios que por ahí están retransmitiendo esta transmisión, a los compañeros de la que huelga. A los compañeros de Radio Pozol que estamos, que estamos transmitiendo ahora, a los compañeros de Zapateando, los compañeros de Radio Pozol mismos, los compañeros de Disidente Radio,、eh, un saludo también a los compañeros de Frecuencia Libre, ya en San Cristóbal de las Casas de, desde el 99.1. Un saludo a, la, a los compañeros de Tamaulipas, a los compañeros de Tasqueña. Nos vamos a. Aquí ya el compañero Ignacio compromete al compañero Cayo. Para que se aviente una c a n c i o n c i t a capela, y pues aquí lo dejamos con algo ahí sin guitarra.、Eh, el, el compañero Cayo Vicente les va a, a compartir una canción que precisamente que nació en, en, en, en el crisol de, de, de la lucha. En, en, ese, en, en, ese, en esos momentos en donde a él no le platicaron ni se inspiró. Eh, por vía、eh, indirecta, sino por, por, por su propia vivencia,、eh, nació esa, esa canción tan hermosa que se llama Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. No queremos aeropuerto, ni g a j a ni expropiaciones. Defendemos nuestro ejido de v i v a l e s y ladrones. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. e s t a tierra、no、vende, la heredamos. Se se esa y pata defiende, y los abuelos, la patria nos a a p e n o Se ama y se ama y se ama. e ama se ama ama y s ama y se ama se ama e ama y e m a y se ama y e ama y se ama s ama y s ama y s ama y se ama y se ama ama y se ama e a a a m e ama a Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Aquí están nuestros ancestros, no los abandonaremos. Nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos. Al tambor, venga, al tambor a tambor l de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves d ó n d e está la novia mía, d e c i e l o l i n a Porque la moza se fue también para la guerrilla, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría.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 Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor. De ¡Viva el la frente、alegría. de pueblos en defensa de la tierra! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha ¡Viva l lucha a e v v i la lucha de los pueblos por su liberación! ¡Viva! ¡Al tambor! Al tambor ¡Viva los medios al tambor de libres de t o m u d i c a c i ó n Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor de la alegría. Que... Un saludo a los hermanos de la G-Huelga, a los hermanos de、Vicente、Radio Fosol, a, a los compañeros de Frecuencia Libre, a los compañeros de a r o n o p i o a Regeneración Radio, a La Voz de Villa, radio está, a Radio i n y u n t a Radio Zapote, desde luego, a Regeneración. Bueno, somos muchísimos, cada vez hay más medios, más radios libres. Nos estamos invitando a escuchar esta transmisión desde San Salvador a Tenco. Y pues bueno, e s a es la alegría también de la lucha. Al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. ¡Zapata vive! ¡La de lucha sigue! Compañeros, volvemos acá en vivo al Encuentro Nacional de Organizaciones y Lucha de la otra campaña. Aquí una rolita en vivo, totalmente en vivo, del compañero Cayo Vicente. Y bueno, venga. Yo vi a mi pueblo en Atenco, r e t a r la muerte sereno. i r m e desafiar las sombras, devolviéndose de fuego. Yo vi en aquellas miradas. Valor de hombres mujeres y niños, a pegar desnudo al sol, portando propio destino, nos viene a lanzar sus v e l a s Yo lo vi, Con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha m o r i r e n a c í Con este machete defenderemos lo que le pertenece a nuestros nietos. Con este machete haremos retroceder a quien intente pisar nuestras tierras. Aquí, No se vende, la dignidad no se vende, el patrimonio de nuestros nietos no es en venta, ni los sueños de nuestros abuelos jamás e s t a r á en venta. Lo vi como los verdugos ni suplican y se acobardan cuando el pari ha decidido y se basta y se levanta, y a los hermanos caídos. Por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos, diciendo que venceremos. La patria no se vende, se ama y se defiende. Yo vi a mi pueblo generoso elevarse haciendo historia. Con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos canté. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha m o r i r renací. ¡Zapata vive! ¡Ay! ¡Zapata vive y vive! ¡Viva la otra campaña, compañero! ¡Zapata s vive! e Bueno, pues aquí ya se armó tremenda pachanga aquí con la alegría de Atenco, con la alegría de la otra campaña: es estar juntos, estar cantando, estar resistiendo. Pues ahora aquí vamos a seguir con el compañero Salinas, a ver, a ver, ¿qué, qué nos vamos a echar por aquí entre todos? El corrido, el corrido de la muerte de mi general Zapata. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrezco una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, y México te aclama y alaba tu valor. También, también brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. Para ellos una rosa y a ti bellos laureles. Para ceñir tus h i e n e s mi gran jefe del sur. Ay, ay, ay. Descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Paréntesis técnico. <risa> Allá por Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós, e l o s a madre, adiós, Cautla Morelos. Guardas en tu seno al hijo que te amó, adiós, don Emiliano y general Zapata, en nombre de la patria, recibe blanca flor. ay ay ay descansa en paz en El suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. ¡Sapota vive! ¡Perruca vive! Ahorita están calentando las gargantas, vámonos con Cayo. c u s i m o s maíz, trigo, s e v a d a y p a l t a canelos y no males, lo que nos haga falta. En el l a g o hay charales, b a c o s y l e s y ranas, peces, casas y patos. みやなでみてみて 別に。 Asesino granadero, lacayos del imperio nos quieren despojar, mancillando a los pueblos y a p u e r d a Panamá. Es parte de su acuerdo, le falta libertad, de comercio en América no tiene que tirar. ¡Que se oiga bien! ¡El pueblo! El pueblo, el pueblo siempre ha unido, jamás será vencido, vencido. Un pueblo que es consciente, no, no se rinde ni se, se vende. vende. Calderón y Peña e n t i e n d a n la tierra no está en venta. a q u i e n d e escucha, entiende, la tierra no está en venta. Salinas. No hacemos otra cosa que trabajar. Y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad. d e x p u e s t o s a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va. Cada mes que quiere a vacacionar. 私たちは、この時点で、私たちは、た Habría que saber que entienden por amor, y desde luego por abnegación. El patrón razón de nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está, e es su n sinvergüenza le puedes gritar, como é l y a lo sabe no le importará, puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. カメラで見たことあるかもしれないです。 A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Les platicaré lo que le pasó a Juan. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo e c h ó cuando no le sirvió, más de veinticinco años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Y historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas sabemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, y hasta c u a n o nos parece familiar, y usamos aceites con facilidad, vamos aceitándolos en grandes ya, de nuestra conciencia que dormida está. エラプロジョンゲネディエンス Bueno, aquí sigue la música, la fiesta en Atenco es en la resistencia en el Encuentro Nacional de la otra campaña. Por ahí también queremos decir, ya estamos rompiendo la piñata neoliberal, la vamos a hacer cachitos, los niños se están divirtiendo, los niños más grandecitos también, y vamos a seguir aquí con la música. Bueno, buenas noches, este, nosotros somos la otra acústica,、eh, somos j u s i t a y Alejandro, y bueno, vamos a interpretar una canción que. Es t e es una parodia que hicieron los nacos, que se llama La, la balada de granaderos. e t e Y esperamos que les guste, pero más que gustarles porque esté chida o no, sino que les guste por el contenido. o ¿no? n Granadero es su nombre analfabestia que va golpeando a todo el mexicano, sin esperanza de amor a un semejante. c a p a que malo es, un granadero. ¡Ay, ay, ay, ay! y j a m á s nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y de e s c l a v Por el mundo golpeando a estudiantes como aquel hombre, ay ay ay, ay. papá, papá, p o r q u é Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano, papá, p o r q u é hay tanta corrupción, también prostitución. El gobierno, ay, ay, ay, ay. Mira, hijita, no cantes esas cosas. s por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas, uy, uy, uy. sus policías y también sus halcones, por eso el gobierno. ¡Ay, ay! Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando a estudiantes como aquel hombre. ¡Ay, ay!